la lupa Opinión y debate El mundo del misterio a examen En tu radio.com.co Un programa dirigido y presentado por Rosa Pérez En tu radio.com.co marchándonos quizás del entorno de la iglesia eh, yo tengo una curiosidad, José que que bueno que aprovecho para, para para pasártela y es el código de la Biblia que dice sobre, sobre el 2012, si es que dice algo, claro uno de esos textos proféticos que dicen que contienen el devenir de la humanidad es la Biblia, la Biblia o la Torá puede estar nuestro destino escrito Puede existir un libro que contenga todo nuestro devenir y acontecimientos futuros. Hasta hace unos años podía ser una utopía. Sin embargo, un 19 de marzo de 1996 se comunicaba a la Academia de las Ciencias de Israel... ...por parte del científico Auman que el código de la Biblia es un hecho demostrado. Con ese demostrado los científicos querían decir que parecía demostrado que el texto de la torá hebrea original contenía las pistas del futuro de la humanidad y que estaba escrito. Solo había que saber interpretar las pistas que se habían dejado contenidas en él. Así, no tardó demasiado tiempo en salir publicado el libro El Código Secreto de la Biblia, de Michael Drosnin, donde relataba todos sus hallazgos y predicciones cumplidas o venideras. Drosnin Diseccionaba ese código contenido en la torá, como una inmensa sopa de letras sin espacios ni vocales, con un programa informático y un motor muy rápido de búsquedas. El programa diseñado para ayudar en las localizaciones proféticas era todo lo que necesitaba para encontrar esos vestigios del pasado que hablan de nuestro futuro. Eso sí, con siglos de espera hasta el conveniente desarrollo de nuestra informática en el siglo 20 Era como si se hubieran dejado esas pistas para que nuestra humanidad, nuestra civilización avanzada, la del siglo 20 la del siglo 21 las hallara. Aunque ya Isaac Newton teorizó sobre esas pistas escondidas en el texto sagrado en su época. Así pues, fue una auténtica revolución en cuanto a al mundo de las profecías se refiere y es que en ellas pues había unas relaciones casi infinitas de posibilidades y de vaticinios. Así aparecían Roosevelt, Churchill, Stalin y Hitler todos juntos como si estuvieran relacionados, también como si estuvieran relacionados Francia, Waterloo, Elba, Revolución, Rusia, 1917, Omit, poeta, griego, Shakespeare, Escena, Hamlet, Macbeth, Beethoven, Bach, compositores alemanes y una sucesión casi infinita de localizaciones entre las que también destacamos, por ejemplo, Hermanos, Wright, Aeroplano o Edison, Electricidad, Bombilla, Marconi, Radio, Newton, Fuerza, Gravitatoria, Gravedad, Einstein, Persona, Sesuda, Relatividad, Revolucionario, Realidad, era, al fin y al cabo, todo aquello que buen seguidor de las profecías hubiera deseado. Así, se comienza a realizar una concienzuda investigación. Según Addison Stelters, traductor de los textos hebreos antiguos, el Talmud, decía que permanecería inalterado desde su origen y por tanto era el texto sobre el que mejor se podía investigar. Curiosamente, la referencia al fin de los días está en el rollo 22 del texto llamado Mesuzad, que ocupa un lugar central en la Biblia, y que Dios ordenó poner aparte y fijarlo a la entrada de cada hogar. Así pues, era de vital importancia para descifrar ese código todo el entendimiento del texto completo e inalterado de la torá Siguen los expertos como... Eliyud Rips, experto en teorías de grupos, el físico israelí doron Bitsun, que completó el modelo matemático para descifrar el código y que fue corroborado por matemáticos de la Universidad de Harvard, Yale y la Universidad Hebrea de la revista Statistical Science, la cual dijo que había un nivel de acierto del 99,98%. Sin embargo... El código de la Biblia desde un punto de vista de un programador, de un informático, también funciona con otros textos, también funciona con otros escritos. Por ejemplo, desde mi experiencia, mi experiencia como programador y con las funciones de ingeniero informático que realicé para una determinada entidad bancaria, llega el momento en el que se sustituye esa torá por otros textos, igual, sin espacios y da exactamente los mismos resultados, es decir, te hace localizaciones de búsquedas según el algoritmo, en la que también encuentras relaciones entre nombres. Es más, si metemos Moby Dick, si metemos 20.000 de viaje submarino de Julio Verne, si introducimos, por ejemplo, los textos de un cómic, como pudieran ser los populares, Zippy y Sape, nos vamos a encontrar que ese código de la Biblia esas búsquedas siguen funcionando y que ponen entre dicho, ponen tela de juicio la realidad y la veracidad de ese código secreto de la Biblia por tanto, hemos de creer en él es cierto que se decía que la Torá tiene las pistas del devenir futuro sin embargo, el código secreto de la Biblia como programa informático de búsqueda nos deja entrever que puede funcionar con cualquier otro texto y que el futuro puede estar escrito según ese mismo código, en cualquier texto que introduzcamos. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer. Y el monumento será atacado dos veces. Oye, José, ¿y existieron profetisas? Porque estamos hablando continuamente de los profetas en masculino. En el mundo de las profecías, pues también ha habido mujeres que han tenido un alto índice y un alto grado de aciertos en aquello que hacían. Así, por ejemplo, bueno, pues yo destacaría a la madre Sor Faustina, que nació en el año 1905 en la localidad polaca de Glogovice y que se educó dentro de unos valores cristianos. Entró en la congregación de las Hermanas de la Caridad de la Madre de Dios, más conocida como la Magdalena, y... Tenían una gran dedicación precisamente hacia los necesitados. Sin embargo, Sor Faustina encontraría el camino hacia Dios pronto, muy joven. Allá por el año 1938, con tan solo 33 años, fallece. Y sin embargo, años antes ya comenzaría a tener una serie de inquietantes revelaciones. Comenzando precisamente por un 22 de febrero de 1931, cuando se le apareció la figura de Cristo. Y bueno, aquello realmente eh, la dejó muy marcada. Entonces fue eh, a partir de ese momento cuando Sor Faustina comenzó a tener esas revelaciones y esas visiones, profetizando la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Varsovia o la fecha exacta de su muerte por tuberculosis. La Santa Sede le permitió la devoción a Sor Faustino a un 15 de abril de 1978 guiada por el entonces arzobispo cardenal de Cracovia Karol Boitila quien el 16 de octubre de 1978 ocuparía precisamente el sillón de Pedro y en agradecimiento beatificó el 18 de abril de 1993 a esta religiosa que es Sor Faustina. Otro dato importante dentro de estas profecías eh, de mujeres eh, y además de personas que eh, tenían un alto grado de acierto, la madre chipton La madre chipton que de ella poco nada se sabe antes de 1641, quedando sus profecías muy en las brumas de la leyenda y la realidad. Se cree que nació en Inglaterra hacia el año 1488 bajo el nombre de Úrsula Sothgel y la cual pues era poco agraciada se la acusó por ello de brujería junto con su madre Agatha quien bueno, quien de alguna forma también le decían que había dado a luz a aquella niña en una cueva de Naresval en el norte de Yorkshire de esa forma pues fue apartada por todos sus vecinos y alrededor del año 1512 con unos 24 años contrajo matrimonio con Tobias chipton el cual era un adinerado constructor que sentía devoción y admiración por ella. A partir de entonces, pues comienzan una serie de predicciones en, en su entorno más cercano, y se le comenzó a llamar como la profetisa eh, del norte, o la profetisa norteña. Todo ello, además, la realizó con pronósticos incomprensibles en la época que le tocó vivir, como la introducción de la patata, la invención del aeroplano, el telégrafo, la derrota de la Armada Española en 1588, el incendio de Londres de 1666, entre otros. Ella pronostica la guerra entre los pueblos teniendo al islam como uno de los contendientes y se cree que involucra entre otros a los estados unidos al reino unido y a una sociedad o liga de países musulmanes también habla sobre el anticristo que dice que enfrentará y se enfrentará por francia con un personaje simbólico que lo llama mendoza o el mentiroso también habla de los fundamentalismos políticos habla del sida habla de la llegada de un gran cometa Todo ello además habla de inundaciones, del tsunami, de ese gran tsunami que acaba con tantas vidas humanas y de otros temas que desde luego dejan perplejo a todo aquel que se acerca a la figura de la madre Chilton. Y quizás una de las videntes más conocidas es sin duda la de más prestigio de los Estados Unidos, Jean Dixon, que nació el 5 de enero de 1904 en Metzford, Winconcid, dentro de un ambiente adinerado de padres alemanes, inmigrantes en tierras estadounidenses. Recibió una educación católica y la hizo alistarse voluntaria en la Segunda Guerra Mundial y ahí comenzaron una serie de visiones tras los horrores vividos en los hospitales de campaña. Tuvo una visión en 1952 que eh, cambiaría su vida. Aparecía la Casa Blanca junto al número 1, el 9, el 6 y el 0, 1960 una nube oscura y amenazadora y un hombre apuesto de ojos azules. Así se interpretó que un día un demócrata llegaría a la Casa Blanca, predicción que fue acertada y que se encarnó de la mano de Kennedy. Igualmente predijo la muerte de Robert Kennedy en 1968, mientras hablaba en la convención del Hotel Ambassador en Los Ángeles y públicamente dijo, entre otras cosas, que no, no lo será, nunca será presidente de los Estados Unidos a causa de una tragedia que sucederá aquí mismo, en el hotel, refiriéndose al Hotel Ambassador. También refirió la muerte de Martin Luther King y de otros muchos hechos que desde luego dejan asombrados a todos aquellos que se acercan a la figura de la vidente de la Casa Blanca, como la llamaban, Todo lo que obtenía lo donaba a una organización que se llama Children and Children y escribió un libro muy interesante en el año 1969 que se llamaba Mi vida y mis profecías, donde habla de revelaciones apocalípticas, acusa a un gobierno dentro del gobierno en los Estados Unidos y otra serie de hechos que desde luego nos llenan de inquietud de cara al futuro.